La última hora en la mañana. Estar informado. Tras el gran apagón, a esta hora ya se ha recuperado el 99 con 95% del servicio eléctrico, pero no se puede hablar de que haya vuelto la normalidad total. Y decíamos esto sobre todo porque es el tráfico ferroviario el que a esta hora está especialmente afectado. No están operativos todos los servicios de alta velocidad, larga distancia y cercanías. Estas últimas están suspendidas en Alicante, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Málaga, Bilbao y San Sebastián. Tampoco funciona el Servicio de Rodalíes en Cataluña. En Madrid la oferta es del 50% en de cercanías y sí funciona a la alta velocidad. Vamos hasta la estación de Atocha en Madrid para ver cómo está la situación justo a esta hora. Álvaro Coutelén. Hola Pilar, buenos días. En relativa tranquilidad, hasta ahora aquí en Atocha sigue habiendo colas de viajeros esperando poder coger su tren o de usuarios que intentan desesperadamente encontrar una plaza disponible, como Cristina, que necesita ir a Barcelona. Yo estoy buscando, yo estoy buscando trenes y mi venadero está en la cola por ahí, en una cola, por ver si, si consigue algo también. Lo tengo difícil porque yo ya he buscado por aquí los trenes a Barcelona, hoy están todos completos, completos, completos, así que lo tengo difícil. A esta hora funciona con normalidad la alta velocidad entre Madrid y Barcelona, con Sevilla, Valencia, Murcia y el País Vasco. Lo que no llegan a la capital son los Aves desde Andalucía. Y es que todavía hay dos trenes retenidos desde ayer en Córdoba, con 400 pasajeros a bordo. Tampoco hay servicio entre Madrid y Cádiz, Salamanca, Alicante, Badajoz y La Rioja. En total, Renfe asegura que hasta las diez y media de la mañana va a poder asegurar el desplazamiento de 12.700 viajeros. También recuerda a los viajeros afectados por el apagón que pueden solicitar ya la devolución o el cambio de su billete sin c o n t a r En cualquier canal de venta habitual de Renfe, los que no quieran cambiarlo. o El dinero deben acercarse a las estaciones y esperar a ser ubicados en un tren. Gracias, Álvaro. Tampoco ha vuelto la normalidad total a las carreteras, ya que en algunos puntos no están disponibles ni las cámaras ni los paneles de información. Además, hay retenciones en las entradas de algunas ciudades. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendientes de una carretera cortada en Cáceres, en la 66, en el entorno de Mirabel, ya sentido Salamanca, por un alcance. Ocurrido en el día de ayer, pero que está continuando con ese corte de carretera. Al margen de ello, también dificultades en Málaga. En la 7, en Torremolino, sentido s Marbella, ya por un vehículo incendiado. Al margen de los incidentes, tráfico lento de entrada a Madrid por la a 4 en b u t a r q u e y en la 42 en Villa Verde. También en Cantabria, en la 67 en Gornazo, dirección Santander, y en la 8 en Colindres, ya hacia Bilbao. Además, van a encontrar tráfico irregular en Zaragoza, de entrada por la 2 en La Muela, y también en Barcelona, ya por la C58 en Moncada y en la C32 en Vila de Cant. Y en cuanto a Valencia, también dificultades de entrada a la capital de l Turia por La V31 en Silla y ya también en Andalucía, varios puntos de las 7 con tráfico intenso en Cádiz, en San Roque, dirección a l g e c i r a s y también ya en Málaga, en las 7 en Calahonda, sentido Marbella. ¿Y qué sabemos a esta hora de las causas de este gran apagón? Pues desde Red Eléctrica aseguran que siguen trabajando para restablecer la normalidad total e investigando qué es lo que ha pasado. Aún no se sabe por qué se produjo ayer ese apagón, por qué se perdieron de repente en apenas 5 segundos 15 gigavatios de generación eléctrica. Hoy en Herrera Encope, Jorge s a n z o l i v a presidente de la Comisión para la Transición Energética, nos ha dado alguna pista. Pues podría haber ocurrido que Red Eléctrica hubiera permitido. Un Desequilibrio entre ambas, dando un peso excesivo a la solar fotovoltaica y a la eólica, y un peso inferior al necesario a nuclear, hidráulica y gas. Esa podría haber sido la causa. A quien hay que preguntárselo, porque lo sabe con toda certeza, es a red eléctrica. Pero la red eléctrica tiene un conflicto de interés, porque si se confirma la tesis, él es el responsable, porque、uh -huh. es el que tiene que mantener la tensión. Y mientras tanto, en Portugal, país vecino, país afectado también por el apagón, el gobierno asegura que todos los usuarios tienen luz de nuevo, el suministro de agua funciona prácticamente en todo el país y los aeropuertos y los servicios ferroviarios están operativos. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y el deporte poco a poco, pues también intenta retomar la normalidad, Bruno Casar. Sí, nos ha visto exento de este apago en el deporte de la Península Ibérica. Ayer se suspendieron hasta 22 partidos en el Mutua Madrid Open, que esta mañana aún todavía reseñaba problemas con el suministro eléctrico, Ángel García. Al filo de las nueve. Recuperaba toda la luz, la caja mágica, y en principio la jornada de hoy se va a disputar con normalidad y con muchísimos partidos, porque recordemos que ayer solo se pudieron disputar tres. Aún no ha decidido el torneo qué va a hacer con las entradas de ayer, y lo que sí tiene claro es que hoy, a las once de la mañana, abrirá puertas con normalidad. A las doce empezará el tenis en Madrid. Esperemos que sin más sobresaltos. Gracias, Ángel. Anoche también se aplazó el Almería r a c i n de Ferrol, que cerraba la jornada en segunda división. Ese encuentro se va a disputar esta misma noche a las ocho y media. Media hora más tarde. Vamos a poner en marcha las semifinales de la Liga de Campeones en Cope.es y aplicaciones a las nueve. Primer asalto entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Para mañana dejamos el Barça Inter, que esta mañana ultimarán detalles. Lamin y Flick van a hablar a la una en rueda de prensa. Es tiempo ya para la información de tu Cope más cercana. Herrera en Cope. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorros, que ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos doce grados en el centro de la capital en una jornada de nubes y claros y temperaturas máximas de veinticuatro y mínimas de o n c En e cuanto al tráfico en las carreteras, tráfico lento de entrada por la c u a r en t a y dos el n e entorno de Villaverde y el m c u a r en t a e n Coslada hacia la dos, también por la cuatro en Butarque. Y todas las líneas de la MT y autobuses interurbanos funcionan al cien cien por y serán gratuitos durante todo el día. En cuanto al metro, funciona al ochenta por ciento desde las ocho de la mañana, excepto la La línea 7A. En cercanías funciona a l 50%, salvo la C3 y C5, que solo en algunos tramos. La C3 desde Aranjuez hasta Chamartín y la C5 desde Humanes hacia Atocha en ambos sentidos. Hasta las 3 de la tarde, por otra parte, el servicio de estacionamiento regulado será gratuito. Además, los colegios están hoy abiertos, aunque sin actividad lectiva y según informa la comunidad, todos los municipios de la región tienen ya energía eléctrica. Escucha, Serrera, en Cope. En la, en la radio. la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Todo pasa, todo pasa en cope. en un momento determinado, se ha ido la luz y hemos dicho lo que decimos todos los sevillanos clásicos cuando pasa esto. Dice: Esto será de Sevillana. Luego、eh, alguien entra y dice: Oye, en León también se ha ido, en Galicia también se ha ido. Hay que contar también que los hospitales tienen generadores y están funcionando por todo. Nuestro país. El hombre más、Ahí. informado en España es Pedro Sánchez en estos momentos. Tiene acceso a fuentes de información que los ciudadanos、eh, merecen saber en una situación como esta. e que están ayudando Francia y Marruecos y que por eso precisamente la luz está viniendo antes en las zonas del norte y las zonas del sur. Calma y paciencia es como cabe definir una situación como esta a estas horas, bastantes horas después, ojo, del desastre. En la radio, todo pasa en c o p e n Quien tiene una empresa tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% t a e 295 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en Bankinterplanempresas.com. A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía de Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular. Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Haz de mutuero. Condiciones en mutua.es. Este año en general óptica. Capitán, diría que veo algo ahí delante. Un capitán. Unas gafas. Eso. Es un iceberg. A estribor. Y el barco más famoso. s、sí, i llega a puerto. Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica. Abraham Lincoln dijo: Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. v a l d u e r una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. b e b e telarte. Te va el duero. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas casals muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en Carglass.es. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En a l q u i l e r Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en a l q u i l e r s e g u r o e s Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Con el Euro Jackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. For ever. Con For de Formentera, de Forrau. Y con Ever de. Es verdad que es una pasta. Este martes, por solo dos euros, bote de 98 millones de euros. Eurojack Totela 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Soloptical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Herrera Incope. Estar informado. Esto es Herrera Incope. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención. Una caída del 60% del consumo eléctrico, 15 gigavatios, en 5 segundos. Histórico. No se sabe todavía por qué. Y España entera, apagada. Sin electricidad. Poco de caos en las ciudades, muestras de civismo. Espectaculares y la radio siempre de fondo. A esta hora de la mañana la noticia está en que se ha recuperado el 99,95% del suministro eléctrico en toda la península. Es cierto que hay muchas zonas en las que, a pesar de este dato, no ha llegado la luz. Tenemos mensajes de Jaén, de Almería, en esta propia ciudad de Sevilla todavía hay barrios y calles en las que no ha llegado la luz, algunos semáforos que todavía no funcionan con normalidad. Hay problemas con el tráfico ferroviario, no funcionan los rodalíes en Cataluña, l o s cercanías funcionan al 50%, el larga. A distancia si、sí、funciona en su conexión con Madrid, pero sabe que llevamos contando que hay problemas en Andalucía desde ayer por la, por la tarde. El Rey preside de nuevo un Consejo de Seguridad Nacional y los aeropuertos siguen operativos, aunque pueden producirse retrasos y cancelaciones. Ahí hay parte de la noticia y otra está en el consumo, en usted, en el autónomo, en el mercado. Se estima que 1.300 millones de euros. Se han perdido por parte de hostelería, comercios, autónomos y familias. Y una s preguntas, una de las preguntas que nos estamos haciendo a esta hora de la mañana es: ¿qué pérdidas pueden ustedes solicitar? Si usted está en una situación. De, eh, que está viviendo las consecuencias de la emergencia de ayer. Si ha perdido cosas, ¿dónde está?、Eh, ¿Sigue varado en algún sitio? 900-506006. 900-506006. Vamos a ir cogiendo el teléfono desde ya, pero antes déjeme saludar a esta hora de la mañana don Lorenzo Amor, que es presidente de, de ATA y creo que nos puede ayudar a, a contestar esta pregunta. ¿no? ¿Qué pérdidas se pueden solicitar? Don Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si podría hacerme una principal valoración de, de la situación a esta hora de la mañana. Bueno, la situación sigue siendo muy compleja en muchas localidades, para muchos ciudadanos, muchos autónomos de nuestro país. Tras el caos vivido y ya prácticamente 22 horas de que ocurrió el apagón, hay todavía localidades donde ni hay internet, ni hay teléfono, y hay localidades,、mmm, hombre. Pocas, pocas aún, pero donde todavía no hay la luz. n o、eh, Es cierto que hemos estado hablando con, con personas de Jaén que todavía tienen problemas de, de luz.、Eh, en Bujalance, un pueblo de Córdoba, llega a las ocho y media de la mañana.、Eh, a lo largo de toda la madrugada se ha ido conectando luz en muchos sitios de nuestro país. n o、eh, La verdad que, que habíamos vivido cortes de luz de algunos que, que, que podían llegar a dos o tres horas. Pero nunca una situación como esta en la que、eh, vamos a llegar prácticamente en muchas localidades o en algunas localidades a 24 horas de corte de suministro, ¿no? Esto está suponiendo, nosotros hemos hecho una primera aproximación basada en el lucro cesante, es decir, en lo que los autónomos dejaron ayer de, de vender por, por este apagón, ¿no? Y hemos estimado en 1.300 millones de euros, sobre todo con una especial incidencia en el comercio y la hostelería. A partir de ahora lo que habrá que ver. Es la mercadería que, desgraciadamente,、pues、por, en algunos casos, por falta de, de, de, de frío o que se ha roto la cadena de congelación、eh, o, o de frío, pueda, pueda verse afectada, ¿no? También los aparatos que, por las diferencias de t e n s i ó n puedan verse afectados.、Sí. Eh, preguntaba que, qué es lo que podían hacer. Bueno, nosotros en este momento. Hemos puesto a disposición de todos los autónomos nuestro teléfono gratuito de asistencia. Y bueno, habrá que ver si tienen lo que tienen asegurado o no tienen asegurado para, evidentemente, poder exigir responsabilidades y reclamaciones. Habrá que ver también las causas, ¿no? Y, y que, que se determine cuanto antes. Por eso pedimos transparencia y responsabilidad, ¿no?、Eh, ver las causas que han originado esto, ¿no? Para ver a quién hay que reclamar. Sí,、si, claro. Si a, a, a, A la red eléctrica, a la compañía suministradora o a ver a quién hay que, hay, hay que reclamar. Pero es、claro. indudable que lo que necesitamos es transparencia y también que se depuren responsabilidades, porque España es de los países de todo el mundo que más pagamos en impuestos a, impuesto a la luz. Y、Exacto. esto, desde luego, bueno, es que es muy llamativo. Cuando uno ve el recibo de luz y ve los impuestos que, que pagamos, no, podemos, no nos podemos explicar cómo puede pasar esto en un país desarrollado. No, y, y sobre todo, Don Lorenzo, que han pasado, como usted dice, 22 horas y que todavía no sabemos absolutamente nada de, de las causas. n o Yo entiendo que lo primero es, pues bueno, terminar la emergencia, que la gente recupere la luz, que los... pero también, hombre, conocer un poco de qué ha ocurrido con la gestión de todo eso, que bueno, también se lo preguntaremos a. a... No sé si me podía. Eh, decir el teléfono que me ha mencionado anteriormente, por si hay alguien ahora mismo escuchándonos que tiene pérdidas en su negocio y no sabe qué hacer: 910-1816. 910-1816. 910-1816. 910-1816. Es un teléfono gratuito que siempre ATA pone a disposición de los autónomos. Bueno, cuando hay. Algún tipo de emergencia como, como pueda ser este tipo, y yo solo, Alberto, destacar ¿no? eh, otra vez el ejemplo de civismo y solidaridad que ha tenido toda la sociedad española ante una emergencia como esta. Don Lorenzo, gracias, un abrazo. Un abrazo. Hablaba Don Lorenzo del ejemplo de civismo, un ejemplo que me he encontrado en todos los puntos en los que he estado esta mañana. He salido a las cuatro y media de casa, me he parado en la estación de Santa Justa, en la que había un desconcierto brutal, pero la gente estaba tranquila dentro de lo que cabe, porque no le daban、eh, ningún tipo de información. En la estación de autobuses también, normalidad, eh, pocos eh, cientos de pasajeros en un día habitual de la estación. He pasado por el hospital,、eh, la, las emergencias. Pues No le voy a decir que estaban vacías, pero se nota muy mucho que la gente ha tenido en cuenta para qué debe o no debe desplazarse. Sofía Abuera, buenos días. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos que pasarnos por varios puntos críticos de la península. Uno de ellos está en Madrid. No sé si tenemos a Belén Ibáñez al otro lado. Belén, buenos días. Hola, buenos días, Alberto. ¿A q u í e s t o y d ó n d e te en encuentras? En la estación de Atocha, donde, pues como decías, la gente hay calma, pero te puede decir que hay miles de personas haciendo cola. No saben cuándo va a salir su tren. No tienen ni idea, porque además, entre otras cosas, los trenes tampoco pueden llegar porque hay algunos que están parados, con lo cual se está suspendido. Lo último que sabemos es que、ah, se han suspendido es que todos los, los servicios en, en, en Galicia.、Eh, por eso, desde Renfe dicen que si vas a viajar a Galicia, que no vayas a ninguna estación porque no van a circular los trenes en Galicia. Hay mucho d e s Concierto, la gente no sabe cuándo va a salir su tren. He podido hablar con unos pasajeros que tenían que haber salido ayer y que han llegado hoy, pues desconcertados, diciendo: Bueno, aquí estamos, no tenemos ni idea de cuándo saldremos, saldremos, pero no sabemos cuándo. Mira, lo escuchamos. Pues mira, vamos a Granada y no sabemos aún cuándo podemos salir. ¿Está anunciado o no? No, no, no está. No está n o está anunciado. Vamos a ir a información a ver si podemos. Ahora mismo de nueva y nada, no sabemos nada. a a Ahora... ¿Qué ha s a l i d vuestro tren? Ayer a las 4. Pues eso, estos señores salían ayer a las 4. Aquí hay muchísima gente que, que, que, que va a viajar a muchísimos puntos de, de, de la región. No tienen ni idea. Aquí siguen en las c o l a s mucha policía nacional. Pero la verdad es que el ambiente, como tú decías, es tranquilo. Pero desde luego es un poco caótico porque es que ya no se puede ni caminar por la estación. Belén, gracias. Iremos conectando a lo largo de la mañana. Gracias a ti. Eh, Sofía, ¿te parece que nos pesamos n por Barcelona y vemos la situación en Cataluña? Sobre todo de l o s cercanías y de los rodalíes, que son uno de los más afectados ahí en Cataluña, claro que sí. Carlos l o z a d a buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Cuentamos. Bueno, pues... Pues, como en Madrid, prácticamente mucho desconcierto, mucha incertidumbre en la estación de Sanz, muchísima gente, cientos de personas que están esperando pues,、eh, que poder coger el tren y no pueden hacerlo porque los temores que nos explicaba l a noche muchos usuarios del servicio de cercanías pues, se han cumplido por, por desgracia.、A、primera hora,、eh, Rodalías anunciaba que no había previsto、eh, el funcionamiento del servicio de Rodalías y tampoco había una hora concreta para restablecer ese servicio recomendado. Daba a la gente pues que utilizara otros medios de transporte, que se quedara en casa haciendo、eh, teletrabajo. Pero claro, cuando hablan de medios de transporte alternativos, la gente de rodalías pues no precisa、eh, cuáles servicios alternativos hay,、eh, dando por hecho que, que, por ejemplo, en muchos pueblos o municipios del área metropolitana de Barcelona, el único transporte alternativo que hay al tren es el coche privado, con lo cual pues、eh, los autobuses tampoco podían eh, dar eh, cobertura a la gran cantidad de gente que había en las paradas. Y por lo tanto, el servicio esta mañana en cercanías continúa interrumpido sin saber a esta hora cuándo se puede volver a restablecer. ¿eh? Bueno, pues、eh, volveremos a conectar, ¿Sí? Carlos.、Uh -huh, Muy bien, pues gracias a vosotros. ¿Sofía, hacemos un plano general de la situación ahora mismo? Pues es que ahora mismo, Alberto, además de. Es verdad que estamos hablando de una recuperación de prácticamente toda la red, que en algunos puntos de España es verdad que todavía no hay luz, pero el problema siguen siendo también、eh, comunicaciones. A pesar de que se dice que están plenamente restablecidas, solo tenemos información de Vodafone, que es la que, bueno, pues digamos, más información ha proporcionado durante, durante lo que ha ocurrido. Dice que ha recuperado el 95% del tráfico móvil, con un 82% de los nodos no activos. Pero lo cierto es que en Multitud de zonas de España todavía no hay、eh, internet, no hay datos, no hay cobertura. Para poder comunicarse. Entonces sigue siendo un modo de preocupación. Aeropuertos, estamos hablando normalidad a esta hora, pero sí que AENA recomienda llegar con tiempo porque hay muchos vuelos que ayer tuvieron que, repro, que reprogramarse y por tanto se pueden producir、eh, retrasos y alguna cancelación. Además de que numerosas personas les pilló también en,、eh, pasando la noche allí porque tenían algún tipo de conexión.、Eh, y también pendientes de carreteras porque también se han producido. De alguna forma,、eh, atascos en algunos puntos que, cuando las personas se han visto imposibilitadas de poder ir en cercanías o, o en metro a primera hora de la mañana, que hasta que a las 8 de la mañana, por ejemplo, se ha reabierto en Madrid, pues han tenido que tirar de coche, ¿no? Y esto también、sí. pues、está produciendo retenciones en algunas ciudades. Por cierto, ciudades grandes en algunos casos que todavía siguen con alguna calle、eh, que, bueno, pues problemas de, de fallo eléctrico s i g u e sin funcionar,、eh, alumbrados y luz en algunos establecimientos. Bueno, son las 10 y 21 de la mañana, 9 y 21. Estoy en el mercado de Triana, uno de los puntos que normalmente a esta hora de la mañana tiene un poquito más de jaleo, de ajetreo. Hay pocos turistas. Están todos los puestos abiertos, las pescaderías, las fruterías, las carnicerías no han tenido grandes pérdidas porque aquí a las o de la tarde ya había vuelto la luz. Pero bueno, como este es un equipo que está repartido por distintas ciudades a lo largo y ancho de España, déjeme preguntarle a sus amigos. María José Navarro, buenos días. Buenos días,、eh, ¿qué tal Alberto? t e n o、bueno, ¿cómo e s a b a m i d i m e e d i m una noticia dime, dime.、Eh, que me acaba de llegar del departamento de comunicación de una de las empresas de VTC. ¿Sabes qué estábamos hablando sí, sí. de que lo que diferencia a los taxis, que son servicio público, de las empresas de VTC?、Eh, que son los precios, fundamentalmente, el algoritmo es lo que provoca que a mayor demanda, pues mayor precio. Y Cabify ha decidido mantener suspendidos los precios de alta demanda.、Eh, es una decisión que tomó ayer la empresa después de conocerse el apagón y que en este momento sigue manteniendo. Eh, los servicios sin sufrir modificaciones por alta demanda.、Eh, o sea, tarifas como... altas.、Uh -huh. No, tarifas、uh -huh. claro, más, no. Bajas. No, más bajas. No, las, más más normales. Normales. las, las normales. normales. Las normales. Sí, no, sí, por sí. La sí. no por la alta, alta demanda, demanda de ayer. Esto es, vale, vale, vale. Perdón,、pues、pero es como... que me, me acaba de llegar del departamento económico y me parece para, no, bien. No,、si、es que la, la información que ha dado María José hace 20 minutos o 30 minutos es escandalosa. Bueno, no sé si es c a n d a l o s a pero muy sorprendente. Es decir,、mm. que haya claro, VTC claro, cobrándote、no. viajes、sí. a 100 euros, que son normalmente de 10 euros. Déjame también saludar a Goyo González, a Antonio Martínez, <risa> Hola, a días, José Antonio、Alberto. Naranjo,、Hola. a Antonio Agredano. Me interesa saber qué ha pasado por el norte de España. Está también John Uriarte, que nos puede hacer una fotografía de cómo está y estaba v i e Bilbao entre ayer y hoy. John, ¿qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. Pues、eh, mira, en estos momentos estoy hablando con vosotros perfectamente.、Eh, el ordenador no funciona, pero sin embargo,、eh, el aparato que tengo de Movistar, ya sabéis los cuatro, las cuatro lucecitas azules、ah, que tienen que estar. ¿Sí? Una de ellas está roja desde ayer. A n o r Ayer, no, ayer, no. ayer、eh, nosotros aquí el, el corte en el centro de Bilbo, a、eh, porque hay zonas, e s c u c h o antes a Tony Echarri, que en algunas zonas, en algunas localidades todavía había problemas, pero en el centro, a las doce y treinta t y r e se s fue, a l a una y cuarenta cinco y volvió. Pero、ah, sin embargo,、eh, y la tele y todo, pero sin embargo,、eh, los Móviles a las seis y media volvieron a, a fastidiarse a lo largo del día, iban y venían. Y claro, para que os hagáis una idea, yo llamaba a Cope Bilbao y no había forma de conectar con ellos.、Claro. Tuve que ir hasta allí porque es que el problema era eso de, de absoluta desconexión. Y todavía esta mañana hay problemas en ese aspecto. Sí, el... la. No, no, decía que, que, que aquí en Sevilla, por ejemplo,、eh, yo he, he recorrido el centro con normalidad hasta eso de las nueve de la mañana, que ya he aparcado el coche, he pasado por la estación de autobús, he visto una retención en la entrada de Sevilla brutal. Entiendo que una retención que se estará ahora mismo、eh, aliviando a esta hora de la mañana.、Eh, hay, un, hay una circunstancia, sabéis que las líneas. Desde luego, ayer por la noche yo me acosté sin cobertura, me he despertado esta mañana con cobertura, pero hay momentos en los que van y vienen. Estamos、sí. eh, intentando. Porque le doy el, el teléfono de nuevo, aunque ve, veamos si, si funciona, porque de momento este teléfono no nos funciona. El 950-6006, vamos a intentar solucionar la línea y meter a personas que están en situación de, de. Ya no le digo clara emergencia, pero que sí han perdido cosas, que sí tienen gastos que hacer por delante. Me, bueno, me he encontrado muchos pasajeros en Santa Justa que han dormido en la estación con mantas. De la UME y que a lo mejor tenían que volver a Santander y no tenían forma de hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, y gente que se ha quedado encerrada en ascensores que han tardado en sacarles. ¿eh? Y, en, y en lugares. Aquí, por ejemplo, el funicular de Archanda tuvieron que bajar andando. Imagínate, te paras en mitad de un funicular y、se、tienes、miedo. que bajar. Pero bueno, son los males menores. Peor fue en otros lugares donde sí que la gente ha pasado miedo o susto, porque claro, en un hospital,、sí. imagínate. Ejemplo, ver, al... ¿no? Hay una cosa también que no deberíamos olvidar y es que los niños con autismo o con TDAH. Eh, son niños que, ante cualquier cambio en sus hábitos,、eh, que son muy estrictos, sufren un montón.、Sí. Y hay、sí. todavía niños que están en estos momentos, seguro que algún padre nos lo puede contar, que están en estos momentos todavía pasando、terrasidad. una situación de nervios. Sí, es que a esta hora de la mañana son muchas preguntas. Entonces,、mm. desde la que hemos dicho, ¿qué pasa con lo que he perdido? ¿Quién me lo cubre? ¿A、claro. quién llamo? Y, y después, por fuerza mayor, se pueden negar a cubrir algo. Que, que he perdido, no estoy hablando solo de comida, recordad billetes de、sí. tren, avión,、ah. noches de, de hotel. Hay gente que todavía no tiene luz en casa. Aquí en el barrio de Reina Mercedes no ha vuelto la luz. Hay puntos en la zona de La Palmera en la que tampoco hablábamos de Almería, de Jaén. Pensad en las operaciones burocráticas, operaciones financieras, declaración de la renta. Eh, también estamos pendientes de respuestas de por qué ha pasado, de si esto puede volver a pasar otra vez, de qué podemos aprender de. Claro, juzgados, ¿qué podemos aprender también、ah. de otros apagones? En el norte de Estados、uh. Unidos y en Canadá se produjo uno en 2003 parecido al que estamos viviendo. Italia lo vivió en septiembre de 2003. Yo no sé si María José recordará que Argentina y Uruguay en 2019 vivió un apagón bueno,、eh, brutal. A, no solamente、muchos. eso. <risa> en Argentina te tenemos. Casi todos los meses hay mañanas enteras en las que viven.、Sin Luz y sin agua. Voy, vamos a hablar con, con María José,、eh, una pasajera que ha estado hablando esta mañana con Carlos、eh, dentro de un hotel,、eh, de un hotel, perdón, de un tren en el que llevaba desde las 6 de la mañana del día anterior. María José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues mire, estamos en un taxi con otro matrimonio yendo para Sevilla, porque imposible, no sabían decirnos cuándo podían、eh, llevarnos a Sevilla, que ahora se había restaurado la línea, pero que había trenes y que no, y hasta una trabajadora nos recomendaba que si podíamos, que marchásemos en un taxi, porque podía ser una hora o diez. Y entonces, con el agotamiento que tenemos, estamos yendo en un taxi para Sevilla. Claro, porque recuérdeme, María José, usted se ha quedado atrapada desde, las, ¿desde qué hora de ayer? Pues mire,、eh, a la una menos veinte de mediodía quedamos, a, decían que estábamos entre ochenta y cien kilómetros de, de Córdoba, hasta la una de la mañana que el tren se puso en marcha. Y llegamos a Córdoba a las tres de la mañana, y en, y en Córdoba hasta las ocho 2 de decidimos marchar en un taxi. Madre mía. ¿Y, y qué, le, qué le decían los responsables? No sé Entiendo que tenían la misma información que usted, ninguna. ¿Eh? Decía que los responsables en el tren, ¿qué, qué le decían? Que entiendo que tenían nada, tan t o c a información como usted. n nada. Porque. Se... El comportamiento todo el tiempo, pero ahora al final, horrible, fatal.、Eh, no te daban información,、eh, el, el, el jefe del tren andaba por allí y no te contestaba porque decía que no sabía.、Eh, bueno, fatal. Luego, otro personal que estaba、eh, donde la cafetería, que estuve personalmente, estuve otros dos chicos y yo organizando los bocadillos cuando nos trajo la gente del pueblo la comida, estuvimos haciendo.、Ay. Este personal. Eh, eh, habían ofrecido un tren a las 4 de la mañana para la gente que q u i s i e r a volver a Madrid y se marchó gente para Madrid porque había gente que iba de trabajo en el día. Y, y esa gente de, del tren se marcharon y dejaron solo una chica. O sea que fue una cosa al final、oh, sí. descontrolada. Y, total, y María ¿eh? José, ¿qué, qué han、ya. hecho durante tantas horas en el vagón? Pues de locura. Pero además. Sufró c a t s t r o f o b i a me tuvieron que abrir la puerta porque era una, un agobio. Porque el calor, al no ver aire, el calor, la gente y tal, y se portaron muy bien. Me abrieron una puerta, luego ya abrieron todas. ¿eh? ¿Y e h qué estuvimos haciendo? Pues allí sentados, sentados como podíamos. Había gente que se apeaba dando un salto porque estábamos,、eh, no, había, no había nada, había unas piedras abajo, te ayudaban a bajarte. Y, y, y pasando por allí porque era un descontrol. Quedamos sin baños, sin nada. Fue terrorífico. O s sea, e no se lo desea a nadie esto. Y, y me, ha agradecer... va, me ha dicho que va a Sevilla, ¿no, Mari,、eh, María ¿Sí? José? Está, estamos yendo en un taxi para Sevilla, sí.、Ajá. Y, y una, una última cosa, y ahora le agradecemos el servicio, que estoy seguro que, que, que, hay, que hay mucha gente que se ha p o r t a d o muy bien con usted, pero、eh, los、sí. gastos que, que, que. No lo sé, es decir, este taxi que le lleva de un sitio a otro, el alojamiento de esta pues, noche, sus cambios de pues, planes, no sé si ha habido pérdidas pues, en su caso. s、pues, í、sí, claro que lo hay, claro, porque el hotel, la noche perdida, el taxi、claro. que lo tenemos que pagar, porque allí nos dijeron. Que como eran cosas de fuerza mayor, que igual no nos correspondía nada. Yo, desde luego, cuando lleguemos a Oviedo, que llegaremos el viernes, si Dios quiere, y estás en pie, n pues、eh, nos acercaremos allí a comentar a ver qué pasa, porque no me parece normal, pero bueno. Ya, ya, lo, lo, que veo, lo que le veo es una entereza y una resiliencia, h o r a que está de moda、sí. la palabra, una resiliencia tremenda, ¿eh? a l e o Qué remedio.、Ay. Ay, vaya perdido,、pues、estamos que... perdiendo la. Es que per... Disculpe, María José, que vamos perdiendo y recuperando la línea. Ahora, ahora、ah. sí, agradezcale usted, por favor, a todo el mundo que le ha estado ayudando, que estoy segura d que quiere、sí. hacerlo. Muy bien, pues quiero agradecer a, a mucha gente que hubo en el tren, que a mí me ayudaron mucho con lo de microastrofobia, gente joven, allí muy pendientes conmigo, muy atentos, pero sobre todo, sobre todo al alcalde, al teniente alcalde y a los voluntarios que vinieron del pueblo. Braza, peor, braza, c o r r i e x a c t a m e n t e De ahí que nos vinieron a traer agua y abastecimiento y, y comida, pan de sándwich, embutidos, que、claro, era con lo que hicimos los sándwich. e s Y es bueno, agradecerles al máximo a esa gente. La verdad es que no tendré días de mi vida para poder agradecerles el esfuerzo que hicieron tan enorme por nosotros. <risa> María José, que tenga、Así、usted que... el mejor día posible y en lo que podamos a y u d a r l e aquí estamos, ¿eh? Pues muchísimas gracias.、Muchi、tendría que me acercar. No sé dónde está la copia de a a s e Villa. En la calle Río a en la calle Ríoa, <risa> María José. Le esperamos, le esperamos sí, con los brazos abiertos. ¿Eh? Un abrazo、pues、fuerte. Muchísimas gracias.、Pues、gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Oye, señores, bien, vamos a ver, pensadlo bien. Pensad、mal. bien las horas que se ha pegado bueno, María José. Es que Desde las seis de la mañana el, lleva. Yo soy de n u r g o s ¿Qué tono、cosa. que tiene, Naranjo? El tono Nosotros que estuvimos、tiene. 13 horas, que comparado、sí. con lo de esta señora no es nada. Eh, eh, cuando se fue cortando la comunicación、sí. entre Madrid y Granada, ya dentro del tren, y es angustioso. Angustioso, que yo que tengo claustrofobia ¿no? lo pasé no, francamente mal. Por, no a por por porque、sí. además se terminan las existencias de la cafetería y los o sea, años ya e s t n c i o s es tremendo. O sea, quisiera... claro, pero a,、no、eso, sé, ahora a eso, añadidle. El agobio de no poder hablar con nadie. c o eso no p o d e o s a b e r qué、claro. está pasando dentro de, del tema. Porque al final.、Eh, es verdad que, bueno, y no quiero, por supuesto, minimizar el rato que pasaste y vosotros. No, no, es un、no, contexto、no. distinto.、No, es un gran distinto. apagón. Claro que comparamos.、Eh, bueno, con lo oye, de t a señora Oye, os cuento. Os cuento, os cuento que、pues、aquí、nada. en el mercado de Triana empieza a llegar algo más de gente que、sí. ya se van con sus bolsas. Lo que pasa es que、eh, creo que con, con acierto me decía una de las fruteras,、eh, Alberto, yo es que creo que están la mayoría yéndose a supermercados, si es que están yendo a por productos no perecederos, porque creo que todavía hay algo de alarma Oye, eh, que, eh, en miedo, la gente, no. ¿no? Porque yo creo que todos esperábamos que esto hubiese sido un. Un, bueno, volver a conectar a los 5 o 10 minutos, aunque hubiese sido un gran apagón. Y, y permíteme nivel... que, que diga una cosa que me parece、claro. importante. Vamos a ver. Me duele la boca de decirlo, que es sirvo de, de h a me reír muchas veces con Eduardo, con mi familia. Hay que llevar dinero el dinerito, cash, en、verdad. el bolsillo siempre. Eso lo iba a comentar yo ahora. Porque ayer,、a、ayer caímos ayer, en la cuenta. Ayer el, el único que podía pagar era yo en los sitios. Porque tú llevabas sí, sí, sí. tus billetitos, como claro, siempre, g u a r d a d i t o s y d o b l a d o s n o cuesta trabajo, bueno, por Dios. Señores, que, que tenemos muchas preguntas que hacer. Lo primero, ¿qué niños hay en colegios? ¿Qué niños no hay en colegios?、Hmm. Vamos a seguir pendientes a, a las estaciones de tren, de autobuses, aeropuertos y a los comercios. Que ahora me e m p e z a r á a dar un, un paseo por el centro de Sevilla, conectando también con otros puntos. Otras ciudades para ver cuál es la situación y, y para serles de utilidad. Le vuelvo a dar el teléfono. Yo, como estoy por la calle y la verdad que estoy solo con el Quantum, eh, eh, voy a volver a dar el teléfono. Lo que ocurre es que no sé si ya lo hemos restablecido hasta ahora, porque tenemos complicaciones en la línea. Pero bueno, 950-6006. Lo que queremos saber es en qué situación está, qué cosas ha perdido, qué cosas tiene que hacer frente, dónde está ahora mismo, porque igual no ha llegado a su destino, cómo han cambiado sus planes. 9 5 0 6 0 Repito, 900-50606. Tony. Dime.、Eh, ¿Te puedo decir te antes una cosa? ¿Te lo cuento lo de la mutua? Te lo cuento lo de la mutua.、Eh, los alumnos de, de la comunidad de Madrid no tienen clase, los de universidades y demás. Los colegios públicos están abiertos nada más. Y ahora te cuento también algo muy cotidiano de la mutua. Sí, porque hay quien ha terminado de pagar su casa. Y su compañía dice que no le mejora el precio del seguro. Es el momento justo, incluso ahora mismo, de decir: Hola, perdona, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿qué haces? Pues yo digo adiós. Sí, te vas a la mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y no tienes nada más que llamar a un teléfono facilísimo: 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es. Herrera Incope. Escuchas Cope. Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Soloptical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la Tiri, Tiri, Tiri. Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de línea directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama sub híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19,905 euros. Con cuatro años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM e e e hasta el 30 de abril. Más información en yundai.com. María, estás en m u t e Tú q u é decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con c o f i d i s que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo c o f i d i s Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en c o f i d i s e s c o f i d i s cuenta con nosotros. Si hay don Simón, hay verano. Tito de verano, don Simón. De verano sin alcohol. Don Simón. ¿No vas a ver el partido? ¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus? ¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros y、si、sois 2. O dicho de otra manera, bien de precio. Ah, pues no sabía. Todo es e l Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. No sé qué regalarle a mi madre por el día de la madre. Es que tiene de todo. ¿Y el cupón Extradía de la Madre de la Once? Que son 17 millones. Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. h a z n o s caso. Regala el cupón Extradía de la Madre de la o n c El e 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón Extradía de la Madre de la Once. No te quedes sin tu cupón. Once, Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los fines de semana en la radio. Para mí es penal. A v e l deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Para Paco González. Para mí cuando te empuja a otro, Esperalti. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Herrera Incope. Estar informado. Bueno, pues、eh, sigue la calma y cierta normalidad aquí en el mercado de Triana, en Sevilla. Digo, cierta normalidad, aunque una actividad un tanto modesta. Porque, sobre todo, hay un puñado de turistas, que cuento n、eh, no más de dos decenas, y algún que otro sevillano haciendo alguna compra. Aquí. En cuanto al acopio, en cuanto al producto, las pescaderías、pues、no、bueno, abrieron el lunes porque no hay pescado el lunes, así que los arcones、eh, consiguieron aguantar esas cinco horas más o menos que tardó en volver la luz aquí al mercado de Triana.、Eh, pero tenemos que seguir pasando por distintos puntos de la península. A esta hora me gustaría irme a Ribadeo. Juana Carrera, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablemos de colegios. Hay clase, están recuperando la normalidad los niños. No, no. Las clases están suspendidas en toda Galicia. La actividad lectiva. Lo que sí están abiertos son los centros. Porque tienen que atender、eh, algún problema de conciliación、eh, que pudiera surgir.、Claro. Esto en toda la comunidad de Galicia. Por ejemplo, aquí en Ribadeo tenemos dos coles. Estoy enfrente de uno de ellos. Ha venido hace un ratito una nena. Era de quinto de primaria y nada, han llamado a su madre, le han dicho que no había colegio y tal, y la madre ha dicho que podía volverse a casa. Tiene autorización para volverse a casa sin problema. Y por ejemplo, en el otro cole, que es un colegio concertado, también están disponibles por si tienen que atender a los niños por aquello de la conciliación. Y sí que ha llegado una mamá que ha dejado a su niña porque tenía que trabajar y no tenía quien la cuidara. La podemos escuchar. Sí, la he traído porque tengo que entrar a trabajar y claro, no tengo con q u i é n dejarla. Eso. Así que nada, encantada que pude traerla. Sí, aquí han dicho que se hacían、sí. cargo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, y lo cuida muy bien. ¿Hasta qué hora más o menos、sí. la puedes dejar ahora? ¿sí? Hasta las dos, porque yo salgo del trabajo y entonces la recojo y ya está. Para la niña será raro, ¿no? <risa> bueno, no, que a él le encanta estar con más compañeros y bueno, no hay clase, pero lo está cuidando. El problema en este caso para esta niña es que no había más compañeros, estaba sola. Tampoco tienen preparadas actividades de conciliación. Lo que van a hacer es encargarse de ellos, actuar más o menos como una guardería y tampoco hay comedor ni transporte escolar. Por ejemplo, hay que destacar que en el, en el otro colegio también señalaban que la información ha venido muy atropellada a última hora, que esta misma mañana es cuando todavía se estaban produciendo informaciones oficiales, que es por lo que ellos se tienen que guiar. Entonces había un poquito de incomprensión entre algunos padres porque pensaban que era cuestión a lo mejor de los directores. De los centros, pero ellos están acatando las órdenes que dicta al fin y al cabo la situación que está en la comunidad autónoma. También, como decimos,、eh, en el otro colegio nos atendía la, la directora Begoña Sanjurjo que nos explicaba que, que b、bueno, u están n o que e ahí para atender lo, lo que vaya a surgir, que la vamos a hacer. No, mira,、bueno. nosotros tenemos alumnado desde tres años a d i Entonces, c i i s s é e el alumnado de secundaria debe haber entrado a las ocho y media de la mañana y no vino nadie. Y ahora mismo son las nueve y diez. Y de primaria aún no llegó nadie, pero puede llegar algún niño porque el, el comunicado era que las familias tuvieran,、eh, supieran que、eh, los colegios están abiertos para conciliar, pero que en las primeras horas podía haber problemas porque no s o lo comunicaron hoy, porque ya no había posibilidades de comunicación. Entonces, a lo mejor algún padre aún llega a traerlo ahora, pero bueno, ahora mismo no tenemos a nadie. Bueno, pues justo después de lo que nos contaba la directora, llegaba esa nena y por el momento no han llegado más niños. Los colegios desiertos, esa es la estampa en estos momentos. Madre mía. Juana, gracias. Gracias, chao. Antes de pasarnos por la estación de Cercanías de Valencia, Antonio Agredano, tienes dos hijos、sí. aquí en Andalucía. Se ha dicho que se cancelaban las, las clases,、eh, sí. pero no sé si brevemente me podrías contar si tus niños han podido ir al colegio. Sí, bueno, se, se cancela, digamos, la actividad lectiva. Es decir, no van a aprender nada hoy, simplemente van a estar allí、eh, con su maestro, con su entorno. Y, y van a estar haciendo actividades, pero no se va a avanzar en, en materia. Lo que sí está abierto、uh -huh. también es l aula matinal, yo lo he dejado a las siete y media, y también había dudas con respecto al comedor,、eh, porque efectivamente mucha de la comida se ha, se ha puesto vale, mala,、bueno. y, y han improvisado un picnic, es decir, bocadillo, ensalada y, y algo así frío, que también nos acaban de confirmar que pueden estar hasta, hasta las tres, tres y pico, que es cuando los padres que trabajamos. Eh, podemos, podemos recogerlo. Yo no tengo a mis padres aquí cerca, no tengo abuelo, no tengo、eh, nada. Su madre también trabaja, así、mm. que nada, por lo menos tenemos ese recurso para poder intentar hacer nuestra vida laboral con normalidad. Oye, s t á muy、Sabemos. Vamos a pasarnos por la estación de cercanías de Valencia. Allí está Ainoa Claver. ¿Qué tal Ainoa, buenos días? Hola, ¿qué tal Alberto? Pues intentando recuperar el pulso y un poco la normalidad. En estos momentos, la imagen es. De más de un centenar de personas haciendo cola, sobre todo en la estación Joaquín Sorolla, en la del AVE, para intentar saber qué va a ocurrir con sus trayectos, porque muchos son todavía los、eh, trayectos, evidentemente, cancelados y la incertidumbre se está doñando de ellos. Por ejemplo, el caso de Carmen, que estaba pasando unas vacaciones viendo a su hija que vive aquí en Valencia. Ella es de Jaén. Eh, se volvía ayer a su casa y a su trabajo, y el apagón le pilló, pues nada, muy cerquita en una localidad de Valencia, pero en el tren. Les pilló a la altura de j a t i v a han pasado 27 horas dentro del tren, y la verdad es que、eh, la noche ha sido muy larga, están muy cansados. ¿Cuántas, horas, muy... ¿cuántas horas? 27. Sí, sí, qué barbaridad. Madre sí, mía. Sí, sí, qué sí, barbaridad. Sí. Nos contaba que estaban un poco nerviosos, sobre todo en el vagón, ante la falta de información. Claro, son muchas horas sin electricidad, se quedaron sin móviles, tan solo les acercaron una botellita de, de agua, y te cuesta algo muy curioso, y es que、eh, al p i a d e s muy cerquita de la localidad valenciana de j a t i v a que sí que tiene supermercados, les abrieron las puertas del tren para que bajaran ellos mismos a comprarse la cena. Ah, bueno. es, Madre mía, no, pero lo que, me quedo, lo que me quedo es con lo de las 27 horas. ¿sabes? ¿Qué s s a b e hace alguien、ya. 27 horas y encima sin conexión en el teléfono móvil? Bueno, ojalá que tuviese algún libro alguien por ahí.、Eh, pues la verdad es que,、pues、con ese、eh, humor andaluz que tiene Carmen,、sí. la verdad es que dice que espera que todo quede en el recuerdo y que una anécdota para contar a sus nietos de momento. Ella sigue pues,、eh, con dudas porque desde r e n s e le acaban de comunicar en estos mismos momentos. Que el tren hacia la, toda la zona de Andalucía está cortado, que no ponen autobuses y no sabes qué va a ser de ella porque mañana trabaja. Madre mía, madre mía. Bueno, sí,、Así、pues、eh, sí. sí, seguiremos dictando.、Eh, Ahí、eh, no, a c l a v e r desde la estación de Valencia. Gracias. Gracias, Alberto. Un saludo. Bueno. Eh, otra de las preguntas que nos hacemos, hemos estado con los negocios、eh, valorando las pérdidas.、Eh, vamos a ver qué, qué, qué pérdidas podemos reclamar como, bueno, como, como ciudadanos. ¿no? Eh, ¿Qué puedo reclamar por este apagón? Es una pregunta que nos estamos haciendo: alimentos que se han hecho perder, electrodomésticos afectados, viajes que no se han podido hacer. ¿A quién se puede、eh, acercar usted en caso de que haya tenido un perjuicio?、Eh, ¿Qué puede y qué no puede exigir? Eh, se lo vamos a preguntar todo a don Enrique García del Departamento de, de Comunicación de, de la OCU. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues、eh, de, de nosotros bien por aquí, espero que usted le encuentre bien esta llamada. Pues nosotros, pues hay que decirlo, abrumados con, con la cantidad de consultas que hacen los consumidores por, una, por un hecho que.、Eh, Pues es histórico y que es preocupante. ¿eh? O se han vivido situaciones como la que estabais narrando, b u e n o pues con los, como consumidores hemos sufrido muchos daños. Decía sobre la reclamación, pues mira, la, la respuesta es depende. Y depende en gran medida de que finalmente,、eh, si esto se debe a una circunstancia extraordinaria, que de acuerdo con la normativa es algo ine, imprevisible e inevitable, habrá que ver qué ha pasado, todavía no. A fecha de hoy, h a s t a a h o r a no tenemos claro cuál es esa circunstancia. Entonces, se abren dos, dos caminos. Si es una causa de fuerza mayor, los consumidores no tenemos derecho a ser indemnizados por la compañía distribuidora, porque es algo inevitable, imprevisible. Y si no lo fuera,、eh, es un, un hecho、eh, que donde los consumidores podremos reclamar ante la distribuidora los daños、eh, y perjuicios sufridos. Ajá.、Uh -huh. Pero, y, y exactamente, claro, es que aquí lo que muchos están preguntando es: ¿y si me dicen、eh, que por fuerza mayor no me cubren absolutamente nada? ¿Perdón? De, que muchos se preguntan si los seguros, frente a una, un posible evento de causa mayor, se pueden lavar las manos o no. Son dos circunstancias diferentes.、Eh, hablábamos de todos los consumidores. Ahora bien, aquellos que tienen un seguro contratado. ...que Cubre esta contingencia, que no son todos los consumidores, en este caso sí, claro, se puede reclamar ante la compañía de seguros ¿eh? y luego la compañía de seguros, pues que averigüe si esto es una circunstancia o un hecho de fuerza mayor. Pero eso no son todos los consumidores, son exclusivamente los que tienen un seguro contratado、eh, que cubre estas circunstancias de daños por apagón. Por tanto, aquí sí que hay que ponerse en contacto con la compañía de s e g u r o y acreditar、eh, todos los daños posibles. Y tema de billetes, de noches de hotel, de todo el tiempo que ha perdido toda esta gente y que antes de ocupar. Bueno, pues aquí、eh, de nuevo estamos ante la circunstancia de la Fuerza Mayor. Eh, las compañías no tienen que pagar indemnizaciones por la cancelación de vuelos, pero por supuesto el consumidor tiene derecho a la devolución del billete o a la recolocación en un、eh, viaje posterior que la compañía ponga a su disposición. Y aquellos que están en viaje, la compañía tiene la obligación de prestar la atención. Sí. sí, sí. Bueno, pues eh, eh, me, queda, me queda claro, don Enrique. Le mando un abrazo fuerte. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros y felicitaros por la labor que estáis haciendo en la radio, especialmente en estos momentos críticos, bueno,、pues、donde se pone el valor de un medio、eh, que da información a los consumidores. Muchísimas gracias. Un abrazo, don Enrique. Gracias. Bueno, antes me apuntaba a algo María José, que tenía mucha razón. Especial atención a los chavales autistas con TDH, a que son grandes sufridores en este tipo de situaciones. Y creo que a esta hora de la mañana puedo hablar con Patricia Jiménez. Patricia es de Barcelona, es mamá de un niño con TEA. Entiendo que con TEA se ve. Volvió la luz de las seis y media de la tarde, pero creo que estaban en la calle para distraerse. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, estábamos por la calle intentando distraernos un poco porque ayer fue un día muy, muy angustioso, la verdad. ¿Cómo vive un chaval con, con Tea, con la condición de, de tu hijo, que creo que tiene 14 años, un, un apagón en el que no tiene disponible una tablet, algo para distraerse? No lo sé, lo desconozco por completo. Pues, como te digo, con mucha angustia y con mucho miedo, porque cosas que para nosotros son, que las podemos entender perfectamente, que es que le das al interruptor y no se enciende la luz, pues para ellos les provoca muchísima angustia. O el hecho de que no funcione el ascensor, o el hecho de tener que subir o bajar las escaleras a oscuras, eso le da muchísimo miedo. Entonces, o que no funcionen los semáforos, por ejemplo, en la calle, cosas que nosotros lo podemos entender, para ellos、pues、fue, un, bueno, fue una angustia muy grande. Entonces tuvimos que buscar alternativas、pues、de irnos por la calle, pasear. Eh, actividades, eh, otras cosas para estar un poco entretenidos para que él, pues toda su angustia y toda su obsesión de que las cosas no funcionaban como funcionan normalmente, que para ellos es muy importante, pues para podernos distraer un poco. ¿Cómo?、Eh, no sé si hoy ha podido ir al cole. Pues no, hoy no he ido al cole porque supongo que del estrés y de la angustia que pasó ayer,、eh, esta mañana ha costado mucho que se despertara. Supongo que necesita un tiempo él para poder recuperar. Eh, la energía que, que ayer gastó y entonces hoy, pues, no, hoy, no, hoy se ha quedado en casa y estamos. Pues, el, lo, lo que representa también para la conciliación de las madres cuidadoras, n o el hecho de tener grandes dependientes a nuestro cargo y a la que pasa alguna cosa un poco diferente de lo habitual, pues para nosotras es muchísimo más complicado poderlo gestionar. Patricia, ¿y tú cómo estás? Bueno, cansada también, <risa> porque b、bueno, u es n o e duro ver a tu hijo que, que lo está pasando mal y que está sufriendo y que está teniendo miedo y que está teniendo mucha angustia y que no, no, no, no se explica por qué no funcionan los semáforos o por qué no funciona el ascensor y por qué no hay luz en casa. n o Y entonces, pues, afortunadamente, cuando llegamos a casa ayer ya había luz, pero bueno,、ah, son cosas pues, que cuestan de asimilar y, y, y te planteas n o si vuelve a suceder o si hubiera pasado más tiempo. Pues, cómo nos hubiéramos tenido que organizar, n o hubiera sido realmente muy complicado. Claro. Patricia, te mando un beso gigante a ti y a tu niño. e h Tenéis aquí el micrófono azul de la COPE para lo que necesitéis. Pues, muchísimas gracias. Gracias por darnos voz. Gracias. Un abrazo. strength not you're dead and g if I o アンタッチ e ー e 最高の人と一 e に。 Qué inquietud esa primera hora. Me afeité, no sé por qué, pero fue lo primero que hice cuando se fue la luz y mi móvil se quedó sin red. Cogí c u c h i l l a n u e v a y me apuré el mentón frente al espejo. Luego me duché, me puse ropa cómoda, me eché colonia de la buena y pensé: si este es el fin del mundo, que me pille escamondado. Abrí mi hucha de los dos euros, bajé a por velas, pilas, agua, luego al colegio a recoger a los niños. Apenas pudieron almorzar una ensalada, un huevo duro, algo de fruta en el comedor escolar, y ya en casa con ellos pensé: si este es el fin del mundo, que me pille dibujando con mi hijo. No hay nada más legítimo que el miedo. Yo aparentaba normalidad en casa porque así es la vida adulta, pero por dentro, claro que me habitaba la inquietud: ¿dónde estaba mi gente? ¿Dónde le había pillado todo esto? ¿Cuándo volvería la normalidad? O lo que es más importante, ¿a qué llamamos normalidad? Tuvimos muchas horas para pensar, para mirar al futuro. Pensé en volver a recordar el nombre de las calles, apuntar los teléfonos a mano en una agenda, usar menos la tarjeta, más los billetes, comprarme una bicicleta. Y en mitad de la pesadilla, en mitad del apagón, busqué refugio en la radio. Encendí por la tarde el transistor, puse cope. Me reconfortó escuchar a Pilar García Muñiz, la compañera. Me apaciguó su risa, su calma frente a la esponja azul. Era como tener una amiga al otro lado diciendo. Que todo iba a salir bien, que paciencia, que no estábamos solos. Mis hijos sacaron los juguetes del armario y yo, a falta de té, me bebí un vaso de leche con el transistor sobre la mesa del salón. Y las persianas levantadas, porque la luz de la tarde también servía para combatir la incertidumbre. Mí, no sé qué cosas nos quedan aún por vivir, pero sé que las escucharé en la radio y que siempre habrá allí una voz serena. A las 10 de la noche, ya con la lámpara encendida, abrí una botella de vino. Los niños dormían en la habitación de al lado, ajeno al mundo. Animo a todos. Hemos vencido el miedo. Y seguimos, porque nosotros siempre seguimos. i m s t r a n g e I'm lost in Titan, I'm on t r a g e I used to kill. Things have changed. I h u r t easy, but I just don't show it. You can hurt somebody and not even know it. The next 60 seconds to be like an eternity.、I'm、gonna get it. Bueno, pues con Betty l a b a t mientras paseo por el puente de Triana, viendo a poca gente en la calle, me acerco al centro de la ciudad para ver cuál es la situación de la hostelería y de los comercios. Déjenme agradecerle a Antonio Agredano, a José Antonio Naranjo, a Goyo González, a Tony Martínez. Y a María José Navarro, su tiempo.、Eh, os espero aquí, mañana. s、sí, i、sí, un poquito no, más no, normal, nada, a ver si、no、podemos. Es que yo no me a voy, yo me quedo. <ríe> a ver <ríe> si podemos hablar con los oyentes, ¿eh? sí, que sí, hoy sí, hemos tenido sí, problemas sí, con sí, el、pues、teléfono. o hace falta que no vengan los ovnis, lo único que, es lo que Allá, falta es q u Que v a n ya. Que vengan ya. ¿Será? ¿Será? ¿No、sí, refirido, vengan sí, sí. Ahora, señores, bueno, siempre. De feria, y si vienen después o antes de feria, de fondo, la radio. Seguimos, un segundo. Qual rel l o Herrera. Escuchas Herrera en Cope. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. De accionistas de BBVA para accionistas de bancos a b a d e l l Asunto: un banco que suma. Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a l a s p e q u e ñ a s sería mayor que el actual. Exacto. La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de Bbva y Banco s a b a d e l l en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800-080-032 o en bbva.com. Avanzamos. Bbva. Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Como el 3x2 en todos los detergentes, cápsulas y líquidos Ariel Sensaciones y Quitamanchas. Comprando 3, pagas 2 y así hasta 3.500 productos. Hasta el 12 de mayo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio. Es increíble, oye. Un día te está diciendo tu madre que le encantaría tener un jardincito y al día siguiente te está diciendo que tiene que podar las gardenias, trasplantar los g e r a n i o s a.、Ah, Y que tiene un poco de pulgón el limonero. ¿Cómo te quedas? Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Abraham Lincoln dijo: Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Baldúero una cepa premium.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 Te va el d Una e r o u motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 9 1 5 5 5 5 5 5 5 5 Haz t e mutuera. Condiciones en mutua.es Posiblemente el hombre más buscado de España. ¿Te perdiste algo? Con la nueva app de Cope ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados. l a mi jamal, buenas noches. Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de Cope. Compatible con CarPlay y Android Auto. Son las 11, las 10 en Canarias.